Chosnac de lizarra 2010. Acércate y disfruta del mejor ambiente de las fiestas. Conciertos. Juegos. Comida popular. Choco de cultura libre. Chupinazo. Caupasa. Calegira. Detrás de la estación de autobuses de jueves a domingo. ¡Del Después... de